Acá el secreto decía: Antes r e i d e l fue una persona común y corriente. A él le llegó una carta de, del castillo de diamantes. Él fue por ese camino, atravesó el barro, lluvia y muchas cosas más. Llegó y se convirtió en un fuego y horrible m u Ya que un mago lo hechizó. Desde ese momento nadie más pisó ese castillo. ¡FIN! n b l o